¿Sí? María Elisa, eh, contame un poco cómo se están desarrollando la jornada con respecto a estos 25 años en su tema Bien, bueno, en este momento estamos en, en el desarrollo de la última jornada regional eh, se está llevando adelante en este momento el, el último panel eh, de educación, pedagogía y trabajo hay tres panelistas este, obviamente muy interesantes en este momento está hablando el compañero Eduardo Rosenmaye ...y lo acompañan en el mismo panel las compañeras Marta Suárez y Mabel Ojea... ...que son del equipo de la Secretaría de Cultura del SUTEBA Central... Este, ...bueno, que son ambas dos este, destacadas especialistas este, del ámbito académico... De, ...de las universidades de La Matanza y de Luján, respectivamente. Eh, bueno, obviamente venimos llevando adelante estas jornadas... Eh, Principalmente con mucha alegría, ¿no? Porque la verdad es que son 25 años, eh, como decimos, de el Suteba de lucha, pasión y proyectos, ¿no? Y son momentos que que ameritan, digamos, para, para los balances, eh, para recuperar historias y proyectarnos hacia adelante. Y mirarnos en el mundo también, ¿no? Como, como estamos preparados eh, Esa es la idea. Eh, esto es... De estos, paneles, estos, estos tres paneles que se han desarrollado en estos días, eh, la verdad es que nos permiten abrir la cabeza y tener en cuenta todas esas consideraciones. Eh, que, que como vos bien decís nos permiten ubicarnos y, y abrir la cabeza este, para poder pensar dónde estamos parados y hacia dónde vamos ¿no? eh, la convocatoria ha sido este, excelente ¿no? sí, sí la verdad es que los compañeros han respondido con mucho interés y la verdad que sería bueno preguntarle a ellos cómo lo han pasado pero creemos que por la respuesta y por, por el nivel de los aplausos este ha sido incluso ha sido muy emotivo ayer tuvimos el panel de derechos humanos eh, la tuvimos Bueno, tuvimos una afiliada de, de privilegio como es eh, la señora Isabel pareja este, justo en ese momento además llegó nuestro secretario general este varadell así que este le hicimos un, un reconocimiento por ser este, bueno por ser una docente jubilada afiliada a este sindicato a esta organización genial y este um, que en este momento, digamos, bastante duro que están pasando las madres, nosotros reivindicamos su lucha eh, y creímos importante poder homenajearlas. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.